Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Todo cuanto existe en los cielos y en la tierra glorifica a Allah. Y él es el poderoso, el sabio. Él es quien hizo que quienes rechazaban la verdad de entre los judíos saliesen de sus hogares en el primer destierro ustedes creyentes no creyeron que los abandonarían y ellos pensaron que sus fortalezas los protegerían de allah pero el castigo de allah les llegó por donde no esperaban y él arrojó el miedo a sus corazones destruyeron sus casas con sus propias manos y con las manos de los creyentes reflexionen sobre ello, hombres de buen juicio. Si Allah no hubiese decretado para ellos el exilio, los hubiera castigado en esta vida con un castigo aún peor, y en la otra recibirán el castigo del fuego, y ello porque se opusieron a Allah y a su mensajero. Y quien se oponga a Allah, que sepa que, él es severo en el castigo cuando cortaron las palmeras que cortaron oh creyentes y otras las dejaron en pie sobre sus raíces lo hicieron con el permiso de allah para humillar a los corruptores y lo que allah concedió a su mensajero como botín procedente de ellos los judíos de bani nadir lo consiguieron sin que tuviesen que hacer correr caballo o camello alguno Alá concede poder a sus mensajeros sobre quien quiere, y Alá es todopoderoso. Todo lo que Alá haya concedido a su mensajero como botín procedente de ciudades y pueblos conquistados, sin que hayan tenido que combatir, es para la causa de Alá, para su mensajero, para sus parientes cercanos, para los huérfanos, para los pobres y para los hombres y para los viajeros que no dispongan de medios para proseguir su viaje esto es así para que la riqueza procedente del botín no circule solo entre los ricos de ustedes acepten lo que el profeta les dé y absténganse de todo lo que les prohíba y teman a ala ciertamente aba es severo en el castigo Parte de dicho botín es también para los pobres que fueron expulsados de sus hogares y despojados de sus bienes que poseían en la Meca y emigraron a Medina buscando el favor de Allah y su complacencia y defienden la religión de Allah y a su mensajero esos son los sinceros en la religión y quienes habitaban la ciudad de Medina y aceptaron la fe antes de que llegaran a ellos quienes emigraron de la Meca aman sinceramente a estos últimos y no sienten resentimiento ni envidia en sus corazones por la parte del botín que han recibido quienes emigraron le dan preferencia en todo aunque ellos mismos padezcan necesidad y a quienes habla libre de la avaricia y del egoísmo esos serán los auténticos triunfadores y las generaciones que lo sucedieron en la fe invocan a Allah diciendo, «Señor, perdónanos, así como a nuestros hermanos que creyeron antes que nosotros. No infundas en nuestros corazones rencor hacia los creyentes. Oh Señor, ciertamente Tú eres compasivo y misericordioso». ¿Acaso no ves cómo los hipócritas dicen a sus hermanos en la incredulidad de entre los judíos de Ban y Nadir? Si son expulsados, saldremos con ustedes y no obedeceremos nunca a nadie en contra de ustedes. Y si son atacados, los auxiliaremos. Mas Allah es testigo de que mienten. Si son expulsados, no saldrán con ellos. ¿Acaso no ves cómo los hipócritas dicen a sus hermanos en la incredulidad de entre los judíos de Ban y Nadir? Y si son atacados, no los auxiliarán. Y en el caso de que pretendieran auxiliarlos, huirían y no los ayudarían. Ustedes, creyentes, causan más temor en sus corazones que a Allah. Eso es porque son gentes que no entienden. Los judíos no los combatirán unidos, a no ser que lo hagan desde sólidas fortalezas y otras muros donde pueden ocultarse entre ellos hay una fuerte enemistad tú crees que están unidos oh muhammad pero sus corazones están divididos eso es porque son gentes que no razonan son como sus inmediatos predecesores que como ellos rechazaron la verdad sufrieron las consecuencias de sus acciones y tendrán en la otra vida un castigo doloroso los hipócritas que hacen falsas promesas a los judíos se asemejan al demonio cuando le dice al hombre que niegue la verdad y cuando éste lo hace el demonio se desentiende de él diciendo no tengo nada que ver contigo yo temo a ala el Señor de toda la creación. Y ambos, tanto el que extravía con falsas promesas, como el extraviado, tendrán por final el fuego del infierno, donde permanecerán eternamente. Esa es la retribución de los injustos que rechazan la verdad. Oh, creyentes, teman a Allah cumpliendo sus mandatos y a los que se rechazan la verdad y absteniéndose de lo que les prohíbe y que cada uno considere lo que ha preparado para el día de mañana el día de la resurrección y sean piadosos ciertamente alá está bien informado de lo que hacen y no sean como quienes se olvidaron de alá y él hizo entonces que se olvidaran de sí mismos al no realizar buenas obras esos son los rebeldes no pueden compararse los habitantes del fuego con los habitantes del paraíso los habitantes del paraíso serán los vencedores si hubiésemos hecho descender este corán sobre una montaña la verías someterse humildemente a allah y resquebrajarse por temor a él y exponemos ejemplos como este a los hombres para que reflexionen sobre ellos y crean. Él es Allah, la única divinidad verdadera que merece ser adorada. Él es el conocedor absoluto del Ghaib y de lo manifiesto. Él es el clemente, el misericordioso. Él es Allah, la única divinidad verdadera que merece ser adorada. Él es el soberano absoluto, el puro de lo que falsamente le atribuyen y glorificado, el perfecto, quien reafirma a sus siervos y les concede seguridad, quien observa todo lo que hace su creación, el poderoso, el dominador supremo, el magnífico. Glorificado sea Allah. Él está muy por encima de compartir su divinidad con nadie. Él es Awa, el único creador, quien crea todo de la nada y da forma que quiere a su creación. A él solo pertenecen los nombres y los atributos más sublimes. Todo cuanto hay en los cielos y en la tierra lo glorifica. Y él es el poderoso. El sabio